trabajo como de varios compañeros sobre todo impulsada por compañeros que ya estaban en, en la comisión directiva anterior pero que tenían ganas de, de renovar el sindicato viendo que ya había gente muy grande que por ahí eh, nada tenía menos energía no entonces a partir también del conflicto salarial laboral que se dio el año pasado del anterior en varios medios de la región eh, nada, la crisis nos fue uniendo, entonces nos fuimos conociendo un poco más y se fue conformando la lista, a la que además, bueno, fuimos a buscar compañeros, trabajadores de prensa de todos los medios de La Plata, no la integran todos los medios de La Plata o de la región, la lista, pero eh, tratamos de que sea lo más plural posible, porque lo que queremos es eso, que todos los trabajadores de prensa de la región estén representados en el sindicato. Sí, como decías, esa eh, impulsada de alguna forma también por eh, quienes ya estaban adentro, eh, ¿cómo, ¿cómo se siente el recambio generacional? Porque son eh, muchos jóvenes que se suman a la lista. Si no te, si no te escuché mal, porque ah, escucho sí. medio mal, ¿cómo Disculpa. se siente el recambio generacional? Claro, como hay mucha juventud que tal vez no venía, en una, no, no venía participando tan activamente en... Eh, lo que era la vida del sindicato, se suma a esta lista y a esta nueva conducción. ¿Cómo, cómo se, se ve eso para estos años que vienen? La verdad es que hay mucha, pero mucha, pero mucha expectativa, muchas ganas, eh, mucha energía, eso es lo que más, digamos, notamos. Eh, es mi primera vez dentro de un sindicato, en una comisión directiva, yo era delegada, soy todavía delegada el diario El Día, pero no estaba metida dentro de lo que es la comisión directiva del sindicato y la verdad es que hay muchas ganas y proyectos de todos los compañeros que integran las distintas comisiones es como que todo el tiempo están pensando ideas es más, tenemos que frenarnos un poco para decir, bueno pongamos prioridades, a ver por dónde vamos a arrancar ya tenemos, obviamente eh, un montón de puntos eh, a de definidos y otros a definir para ya, nada hoy, <ríe> hoy lunes empezar a, la a laburar Pero sí, se nota el cambio generacional, obviamente. Eh, era un sindicato que estaba un poco más apagado. Pero además de eso, se le sumó la pandemia. O sea, fue como todo un, una crisis importante que llevó a que apareciera este grupo, apareciéramos este grupo de, de gente un poco más joven. Yo no sé si decir tan joven. Hay compañeros que son más jóvenes que yo. Pero bueno, somos, mucho, somos la mayoría sub-40. Es un montón, es... es es mucha juventud sub 40 eh, ahí decías ¿no? que ustedes mismos se tienen que frenar un poco para, para bajar la manija y que hay un montón de objetivos ¿cuáles son eh, de los más importantes eh, objetivos que se plantean para, para el sindicato en estos años? o en, o en este año en al menos lugar... sí en, en primer lugar nosotros lo que queremos es activar el sindicato que estaba como un poco dormido Y en ese sentido va desde participación de, de las luchas salariales de to todos los compañeros pues hay compañeros que están en relación de dependencia hay compañeros que trabajan en medios cooperativos y autogestivos hay compañeros que están trabajando en negro hay otros que facturan digamos las realidades laborales son bastante disímiles entonces tenemos que dar acompañamiento a cada uno de, de esas eh, luchas en, en los distintos ámbitos en que se encuentran. Y después hay eh, digamos objetivos puntuales que, que tienen que ver con generar capacitación, eh, generar espacios de debate, eh, generar acciones, eh, por ejemplo, desde la Secretaría de Derechos Humanos, desde la Secretaría de Géneros. Eh, nosotros vamos a hacer, por ejemplo, son cosas más administrativas, pero tenemos que hacer un reempadronamiento, ordenar el padrón, eh, ir y abrir el sindicato, poner días de atención que eso no, no estaba en este último tiempo vamos a tener una línea exclusiva no de teléfono fijo porque a veces no vamos a poder estar todos los días en las oficinas porque hay, hay una realidad que nos excede que es que la, todos los de la lista todos los integrantes de, de la lista de la comisión directiva ya nos tenemos acostumbrados a decir de la comisión directiva tenemos uno o más de un trabajo casi todos, dos o tres diría yo Entonces, se nos complica ir como a, a estar eh, en el sindicato y, y recibiendo a la gente, lo vamos a hacer, nos vamos a ir turnando, pero también vamos a fortalecer todo lo que es las líneas de comunicación vía WhatsApp eh, y vía, eh, digamos, correo electrónico, como para tener con, con los afiliados y los no afiliados, porque nosotros representamos a todos los trabajadores de prensa, eh, nada, una, un vínculo mucho más fluido y, y tratar de estar presentes. Para ir cerrando, digo, me parece que hay un montón de, de laburo, muchísimo por delante, una, una linda aventura la que se van metiendo, sobre todo quienes no, no vienen con experiencia y dan sus primeros pasos de esta manera. Como decía, empezar a ya tener que nombrarse comisión y decir dejar de decir, bueno, en la lista y demás. Eh, nada, lo más, eh, tal vez un poco más relajado, pero para cerrar, ¿cómo fue la, la presentación oficial del día viernes? ¿Cómo la, la vivieron? Eh, quienes estuvieron participando? La verdad que eh, pensamos que iban a ir Muchos menos compañeros de otros sindicatos Nosotros nos propusimos que a lo que era el acto de Asunción Que era lo más, eh, digamos, administrativo, solemne Por decirlo de algún modo Somos trabajadores de prensa muy solemne, no era nada eh, Pero bueno, pro, propusimos invitar a, a compañeros De otros sindicatos de, de la región Que digamos que más vínculo pueden llegar a tener con nosotros Eh, a ellos y bueno, compañeros trabajadores de prensa obviamente, y la verdad que estuvimos re contentos porque fue un montón de gente eh, nos saludaron súper cálidos todos a disposición para laburar en equipo para laburar en lo que fuera otros compañeros de sindicatos que ellos estaban compañeros de sindicatos pero también estaban compañeros de locutores eh, de operadores de radio de televisión Digamos, todo lo que es el ámbito comunicacional estaba ahí. Así que, nada, súper contentos porque para nosotros es un gran apoyo en esta nueva etapa.